En el capítulo anterior de Un marxista, la corte del rey Mauricio. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, c l a r i c a este muchachón de Imal Serrano está tocando de nuevo el mismo tema que acaba de terminar. ¿Cuántas veces vamos a hablar del Che g u e v a r a en un solo evento, mi niña? A ver, otro fragmento, mi niño. Josema, acércate un poco más que te quiero hablar al oído. ¡Oh, José, más tu puerta de entrada! Decime cualquier boludez y comele la boca. ¡Esa es tuya, José, más esa es tuya! Pero p es r o e que estoy nervioso, mi niña. No sé cómo voy a poder aproximarme a esos labios tan hermosos y p r o e s i s t a s que esta niña tiene. ¡Qué historia apasionante! A ver otro fragmento. Quiero que esto sea algo a largo plazo. ¡Apa! Que los dos disfrutemos. ¡Ay, mi niña! Qué comprensiva eres, estoy cada vez más enamorado de ti, mira. ¡Ay, qué bajón! Te tiró la de la comprensiva. ¡Ay, ya está! No la vas a poner más. m e j o r v a m o s al capítulo del día de hoy que me dijeron que se va a mostrar toda la jodienda, todos los e n t r e m e s e s todo, s l mi niño, s bailando, bailando, bailando. Como toda historia que trata de un hombre de piel morena, posible habitante del conurbano, la de Josema acaba de entrar en un enorme bache. Por aquí, bache es más literal de lo que pensamos. Gracias a los datos de Javierico, Josema descubrió que la gobernadora Vidal va a ir a Ranelag a reparar uno de los famosos baches con chances de que se presente su excelencia, Mauri I. ¿Logrará usar el evento para infiltrarse? Metáforas visuales que no podemos mostrarles porque esto es radio y aquí, en la única serie que usa recursos imposibles: un marxista en la corte del rey Mauricio. おい MJRI ¿Estás seguro que la gobernadora Vidal s e r á presente en ese evento de dudosa trascendencia? Pues sí, quédate tranquilo. Me pasaron un datazo importante ayer mientras estaba drogándome con los restos de una bolsa de pochoclo frío que sobraron del cine que está a la vuelta de casa. Te cuento lo que hago: los trituro, los piso bien fuerte y después me los esnifo. No, mi niño, eso no tiene nada que ver con lo que te pregunté. Sí, perdón, tenés razón. Es parte del efecto del pochoclo que, que desvía el cerebro para cualquier lado. Te decía, la fiesta loca del pochoclo de ayer, ¿viste? Y me mandó un mensaje ahí mi primo. De q u e Vidal iba a estar en r a n e l a ¿viste? Yo pensé que era un chiste y siempre que escucho ese nombre me da la sensación de que me están boludeando. ¿Cómo es eso, mi niño drogadicto Javierico? Es muy fácil. Pienso que me dicen que viven muy lejos o que están en cualquiera. Por ejemplo, u y ayer estaba pasado de Pochoclo y terminé en Ranelag. ¿Entendés? Tiene nombre a planeta extraterrestre. p o n e l e Es lo mismo que te dijera que vivo en Melmac. Ay, mi niño, tus referencias son muy modernas para mí, Javierico. Pero dime, ¿por qué te pareció interesante compartirme el dato? ¿Acaso sabes el motivo de mi presencia en tu país? n、nah, o a mí me chupa un huevo. Asumo que, como todos los negros que están acá, venís para vender un reloj falso, un anteojo trucho en once. ¿Entendés? Te paso el dato porque me da la sensación de que vos con Euge te podría s llevar bárbaro. Ella está sola, ¿entendés? No l a acompaña a nadie y creo que está pasando por un momento jodido. Nada, yo quiero que se encuentren, que charlen, que vean qué onda. Pero niño. p Estoy r o e enamorado de Clarisa, no tengo ojo para nadie más. Mira, Mirá, como viene la onda con Clarisa, tenés más chance de clavarte al Papa Francisco en tu departamento de negro, pobre, antes de concretar algo con esa chica. Haceme caso, las hippies son una trampa, te engatusan con una supuesta apertura mental, pero en realidad después nunca pasa nada. Parece que sabes acerca de las ninicas p r o g e c i t a s Javierico. Sí, salí con un par de compañeras del curso de macramé en la UAD, e viste, estaban confundidas. Tendrían que haber ido a otra facultad, pero el macramé es así, borra las diferencias. ...de Ideológicas f e e r n c i i a s y las veces que salí con algunas de esas chicas, bueno, terminé comiendo un montón de empanadas de choclo, escuchando música latinoamericana muy aburrida, sin ninguna chance de tener sexo, era toda una mentira. Ay, Averico no sabe de mi plan de infiltración, está hablando como un loco zarpado en Pochoclo. Me parece que tengo que aprovechar esta oportunidad para poder infiltrarme y así poner contento al profesor e Strazonovich, que seguro debe estar escondido ahora en un closet. Voy a ir a Ranelag, está decidido, celebraré bailando en silencio. A ver, ponme la música, Celebrico. ジャ l アリコのセンテラノ r ンテラシー、シー、シー。 Para poder infiltrarse en la corte de Mauri I y cumplir así su misión, atacando por el eslabón más débil, la gobernadora con espíritu de soltera María Eugenia Vidal. Sin embargo, por más planificada que esté su estrategia, deberá superar las trabas del amor que siempre se imponen con el objetivo de tener un condimento más. En esta serie, por demás mediocre y exitista, un marxista en la corte del rey Mauricio. Poder revisar todos los capítulos en HTTP 2 barra 2 punto no sé dónde, marencoche.wordpress.com, que me dijeron que es la movida, y la jodienda, la jodienda.